A class of 1998 show, The situation tragedy. Grand office slick with soap, cliff with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who goes good when not shock, is desperate for her father's love. Believes that from beneath the glove is what she needs to hold. For she doubts her own morality, she decides that she is what is. In the cold, the backdrops peel and the sets give way. The cast get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors turn. Suddenly, if the show is through, the silent looks with the cue. The fools of mashie smiles. At last the 1998 show. The top song, no one ever sings. Curfew crawlers flying with comedy divine. The bulging eyes of puppets, scroll by the screen. <laughs> there's pills and children, girls, girls, gone. Simpsons and surprises, there's something here for everyone. Reserve your seat today, this mischief's underlying. noches ¿eh? hola hola hola mis drogos que diría el otro ¿Mm? eh, qué tal de es? ¿Mm? esta noche de, de invierno de invierno en, en este lado del mundo ¿eh? en este en este hemisferio que yo ya empiezo a pensar que a lo mejor alguien me siente en el otro hemisferio porque habiendo ya quien me siente en el otro el día de la mar que sé yo Eh, no deseo de, de ser eh, demasiada responsabilidad, eh, no vos, no vos penséis, no vos penséis Mirai, hoy encendéis en más más yoñe pues resulta que, bueno, cuando salí de, eh, de, de trabajar, eh, de hacer esa cosa, bueno, pues, denominada el eh, que, bueno, yo entiendo que, que no necesariamente porque hay gente que realmente, bueno, bueno tampoco vamos a... A, a, no, no hay por qué andar comiendo saltarro con estas cosas ya empezó a, a desvariar y ya empieza a marcharseme la olla nada más empezar como que no en un plan ¿no? por lo menos hay que esperar un poquillín que se me vaya la olla cuando lleve unos minutinos más de, de programa no sí yo pienso que pienso que sí pues eso que salía yo hoy de trabajar ¿eh? y y con la bicicleta por supuesto yo ando siempre en bicicleta Bueno, siempre no ando en bicicleta, a veces ando caminando y a veces ando en quemador de dinosaurio muerto. Muy poco. Si no tengo quemador, pero si sí ando con algún quemador por ahí. Pero la más, les más de las veces ando en bicicleta y, joder, hoy andaba en bicicleta, coño. ¿Eh? Y por la mañana a trabajar en bicicleta y entonces ese, al, al salir de trabajar, pues tenía allí la bicicleta, tenía que bajar para casa. Bueno, agarré una pingadura... ¿eh? Que una de estas es de, de, de como si a ver si colléis, ¿eh? si colléis la, lo que lleva eh, lo que lleva, la, la ropa o vosotros mismos ...una persona entera vestía, ¿eh? si colléis y, y vistíos arriba abajo no sé en mi caso pues unos botes de monte unos calcetinos ¿eh? unos pantalones vaqueros calzoncillo por supuesto ¿eh? yo uso siempre calzoncillo no que lo cambie todos los días pero usarlo solo ¿eh? para arriba, pues que es una camiseta, que es una sudadera y y una chaqueta que tengo yo que eh bueno, que bastante impermeable. Oye, pues mira, imaginaieme, no me podéis imaginar que no me conocéis, pero pero me una persona cualquiera con con esa vestimenta, ¿eh? Y así en sin en sin despotatas ni nada. Pues oye, invétese, pues no sé, A un, al mar no porque entonces sería agua salado y el efecto y ligeramente diferente imagináis pues a un río ¿eh? a una piscina ¿m? así nada vestido así nada de esa manera y, y, y vuelvo a salir bueno pues más o menos ¿eh? Eh, así no fue como como llegué yo como llegué yo a casa y entonces claro... un día cualquiera ¿eh? un día normal diría yo pues oye en fin Qué quieres que te diga? Yo coyo y, y no voy a la radio. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a la radio? ¿Eh? ¿Qué obligación? ¿Qué necesidad tengo yo de, de ir a la radio después de después de esta pingaura que agarré? Que bueno, por supuesto se queme, ver, y, y que a mí me dé ropa. ¿eh? Y mismo tomé una ducha caliente porque porque bueno, ya de la mi experiencia de, de años pillando pingaures. pues más o menos ya aprendí que, que el agua caliente ¿m? tiene el efecto de, de anular las consecuencias del agua fría. Entonces, bueno, pues normalmente si si agarres una pingadura de agua helada y, y, y en antes de dejar de estar en actividad, que en el caso está pelea, pedaleando, pedalando, llegues a casa y tomes una, una ducha calentina, pues entonces es, eh, reviértense los efectos y es fácil que no agarre un resfriado, ¿eh? Bueno, pues la cuestión y que fice todo eso, ¿eh? O sea, ya que, joder, estaba de puta madre para poder venir. Pero en la cena, cualquier otro día, ¿eh? Pensando, joder, mañana si las pico la mañana en pie, ¡fua! Y ahora con esta pingaura y tal, como para salir otra vez de casa. Pues oye, joder, que allí salí. ¿Dais vos cuenta, pescancevos? A ver si va a ser que últimamente todo yo volviéndome, no sé, fiel a la sentiencia. No puedo negar, eh, no puedo negar que, joder, pues eso de que sepa que hay gente que está esperando a sentir anedonia y que ellos que presta... Eh, contra todo raciocinio, presta y yo sentir anedonia, digo yo, va. en el sitio de ellos, porque eh, yo. La, la autoestima anuye precisamente eh, la, la mio competencia por excelencia. No, no me quiero mucho que digamos. Y, pero si tengo que decir, eh, de algo, no que yo sea bueno, pues no sé si la palabra bueno y la, y la adecuada en, en este caso, pero si tengo que hablar de una competencia que yo cuide, que efectivamente tengo a lo mejor, incluso en, en una mayor medida que, que la población general, que, que la cúspide de la curva de Gauss, pues igual ya es, ahí es precisamente la, la de empatía. ¿Eh? es y ser capaz de ponerse en el sitio de los demás y no sentir lo que ellos sienten pero sí saber que es lo que los demás están sintiendo no sé si me explico y la, la clásica diferencia digo yo clásica aunque aunque nadie la sabe y luego con la raro entre lo que es la empatía el efe, eh, la capacidad de empatía y lo que es la simpatía Simpatía y precisamente sentir lo mismo. ¿eh? Estás con gente triste y poneste triste. Eh, simpatía, por ejemplo, eh, a mí de, cuando me explicaron la diferencia, entendieron muy bien cuando me pusieron el, el ejemplo de los depósitos de, de gas que exploten por simpatía. ¿eh? Y de verdad, sacaron un titular de un periódico y todo. ...que decía... ¿no? ...el parque de depósitos... ...de no sé qué... Eh, ...uno de ellos... ...explotó por lo que fuera... ...por un rayo, no me acuerdo por qué era ...y, y todos los alrededor explotaron también... ...por simpatía... ...y se decía, ¿cómo que qué coño y por simpatía?... ...bueno pues quería decir sencillamente... ...que el efecto de... ...del de calor... ...por ejemplo, no sé si fuera eso exactamente... ...pero bueno, el calor, la energía cinético... Eh, provocado por la explosión del primer depósito bueno pues hizo que el resto fueran también explotando eh, no fue una explosión generada por la misma causa que la de que la primera sino que fue la propia primera explosión la que hizo explotar a los demás y es decir esos eh, otros depósitos fueron simpáticos con el primero sintieron lo mismo que sentía él Pues, más o menos, eso viene a ser eh, la, la, el efecto de, de simpatía en las personas humanas, que, que ven a, a otro tan triste y tan tristes, ven a otro tan alegre y tan alegres. Eh, lleve una, como una cosa inevitable: eh, simpaticen con esa otra persona y, y, y sienten lo mismo que, que ella siente. El efecto de la capacidad de empatía. y es una cosa un poco diferente porque eh, la persona que empatiza con otra persona no siente, no necesariamente siente lo que siente esa otra persona, pero sí es capaz de reconocer lo que la otra está sintiendo y comprenderlo. Es allí una, una diferenciación eh, entre lo que es y comprender y, y lo que y, bueno, pues... Eh, justificar o simpatizar que también mm, hay mucha gente que cuesta, que cuesta vela eh, yo muchas veces tengo la tengo conversaciones es que falando de, de algún tipo de, de comportamiento execrable eh, pues bueno ya lo mejor eh, no doy la explicación mira eso, failo así por esto, por esto y por este motivo ah, estás justificándolo No, no estoy justificándolo, estoy diciendo el por qué llega a ello. ¿eh? No necesariamente eso lleva una justificación. Comprensión no quiere decir justificación. Entender el por qué les causa de una consecuencia no lleva eh, ninguna forma de juicio de valor. <risa> Entendámonos. Es sencillamente un juicio de, de fecho, ¿eh? esto y así, por esto, por esto, y por esto y eso bueno malo a ver, es que no entra ahí en un y, esa es la cuestión otra cosa y que eh, se ya se o deba ser se eh, el suicidio de valor del suicidio de fecho por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver con la, esto pasa mucho bueno, pasa mucho con muchas cosas pero una situación la que a mí me tiene pasado llegó con la Falando de la energía nuclear. ¿eh? Pues la energía nuclear suicidio de fecho. Pues decir, hostia, lleva un avance tremendo. ¿eh? El fecho de, de ser capaz de, de convertir la materia en energía ¿eh? y, y de tan poco materia sacar una cantidad de energía tan gigantesca es un avance tremendo para la, pa la, pa la para la especie humana en, en el sentido del conocimiento pero claro, habrá los que digan no, pero mira para lo que sirve la energía nuclear para pa bombas atómicas y para y pa centrales que dejen residuos y, y, y acaben con el medio ambiente y tal digo, eh, cuida bien eso es eh, la parte del juicio de valor eh, lo uno no quita lo otro yo puedo ser perfectamente consciente e incluso eh, asombrarme del gran avance científico que, supone el o que supuso en ese momento el descubrimiento de la energía nuclear y por otro lado, hacer ¿eh? un juicio de valor en el que bueno pues eh, entienda que a lo mejor el uso que se hizo de ella o los motivos que, eh, por los que se investigó tal serían totalmente execrables, ¿eh? serían, serían vamos, refugables de fecho, Pero bueno, una cosa no quita la otra. ¿eh? Son cosas totalmente diferentes. ¿Mm? Dicho lo de ¿eh? la diferencia entre el suizo de valor y el suicio de fechu, podemos seguir hablando de esa otra diferencia que muchas veces, mmm, bueno, que tiene de alguna relación de yoñe con, con esta. El tipo de diferencia, y, a ver, son dos conceptos Eh, muy cercanos pero que significan cosas ligeramente distintas y esa distinción tiene mucha mucha importancia ¿no? de la misma manera que el, el suicidio de valor y el suicidio de fechu pueden referirse a un, a un mismo fenómeno y bueno pues tener una sutil diferencia pero muy importante eh, la empatía y la simpatía son dos emociones, ¿sí? dos capacidades totalmente diferentes aunque bueno pues puedan parecer muy muy cercanos no por ejemplo otro ejemplo más un médico o un psicoterapeuta debería empatizar con su paciente para poder bien hacer para poder hacer bien el su trabajo y absolutamente necesario que que empatice que sepa que lle lo que está sintiendo la otra persona ¿eh? esa persona que hay pacientes de digo médico o, o psicólogo que bueno ya sabéis que que no es mi opinión eh, todo debiera ser eh, lo mismo pero bueno no lle se ¿eh? eh, un montón de fenómenos propios de generados o, o, o parte del formulamiento de, del organismo y atribuyéronlo a lo físico ¿eh? y lo físico y cosas de los de los médicos y cogieron otra serie de, de funciones del organismo y atribuyéronlo a lo que ellos llamen lo psíquico ¿eh? y entonces bueno pues eso atribuyéronlo a, a los psicólogos en fin bueno que para mí es todo lo mismo no lo, lo biopsicosocial debiera ser lo mismo la mi opinión la mi opinión pero bueno ya ves que la mi opinión suicidio de de valor la mi opinión no va muy para allá ¿eh? pero bueno eh, a lo que tenemos el fechuye que dedique esté a ¿eh? a intentar eh, restaurar la, la salud esa aquella llamen física o dedique esté a intentar restaurar la salud eh, de eso que llamen psíquica el casuje que tienes que necesariamente que empatizar con el paciente y absolutamente necesario yo pienso eh, ser capaz de saber qué hielo que está sintiendo el paciente si no sabes qué hielo que está sintiendo el paciente cómo vas a ver cómo vas a saber un médico cómo vas a saber un psicólogo ¿Eh? lo que tiene que cómo tiene que, que intentar eh, curarlo o aliviarlo ¿Mm? pero de la misma manera que pienso que tiene que ser empático que tiene que empatizar con el paciente y saber exactamente qué es lo que... Eh, qué es lo que pasa pase, qué es que, lo que estás sintiendo, también pienso que lo que no puedes hacer nunca es simpatizar con el paciente. ¿Mm? Imaginemos, por ejemplo, eso. Un psicólogo que ha tratando a una persona con depresión. Coño, pues una cosa allí que el psicólogo se haya consciente de... A ver, esta persona está sufriendo este trastorno... ¿eh? Que a lo mayor, pues bueno, fae que, que lo vea todo negro, eh, que sea muy pesimista, eh, que las que expectativas sobre el mundo y sobre sí mismos y tal, pues que sean siempre negativas y tal, ¿Eh? Eso es empatizar, Esa persona está sintiendo estas cosas y entonces, aunque yo diga eso de, bueno, hombre, no, pero hay que espabilar y la vida es maravillosa, pues entonces él mirará para mí y dirá, pero bueno, qué patocha está diciendo este y la vida es una mierda y no sé qué. ¿Mm? Entonces, oye, empatizar, ¿m? comprender que es lo que, en este caso psicológico, que es lo que está pasando por la por la cabeza de esa, de esa persona, ¿no? O, o mismamente, yo que sé, pues un, un médico, ¿eh? cuando cuando, ta, cuando detecta pues una situación, por ejemplo, de hipertensión, ¿eh? debiera ser capaz de empatizar con la persona y no decir eso de que dicen tanto los, los médicos, ¿eh? de tiene usted que estar tranquilo. Bueno, anda, vale, pues será que, que no me sal, porque si no, igual ya estaba, igual no llegue hipertenso, ¿no? Pues, ahí, mira, ese es uno de los casos en los que yo pienso que, que una visión holística, ¿eh? un abordaje holístico, tendría mucho más sentido que andarse separando por constructos teóricos, como que el cuerpo, la mente y demás gaites, que no tienen sentido ningún. Pero bueno, oye, ¿eh? Eh, ya vimos de muy joven, ¿eh? esto tiene sus cuatro mil, cinco mil añinos, o igual menos, no me acuerdo. Lo no que llega la, la, el, el mundo, el desarrollo de la, de la filosofía, el conocimiento occidental, eh, cuido que he sentido alguna vez que, que lo del dualismo, que, que no estaba presente en los presocráticos. Los presocráticos creo que, eh, que tienen, hostia de cuándo lleguen? del 2000 a.C., una cosa así, nada. Bueno, un tópico de anedónica que no solté la semana pasada, eh, lo de que poder podía mirar, lo que tengo internet aquí delante, podía mirar presocráticos, tal, cuando están o 500, o mil, bueno, qué sé yo, muchos. Pero paso, no tengo, paso totalmente de andar mirándolo si os interesa, joder, miráis vosotros, que tampoco llegué, ¿eh? tampoco hay una cosa tan, tan complicada de ver. Entréis en internet, ponéis presocráticos y la ya vos siempre que tengáis internet que ya sé que no en todo el mundo entiende ¿eh? todo eh, bueno, estamos derivando hacia el tema de dualismo, monismo pluralismo y la verdad que no llegué el, el tema de la, de la noche ¿eh? tampoco el tema de la noche tenía por qué ser la, la empatía, ni la simpatía ni demás, de hecho no llegué el tema de la noche hasta que empecé a hablar de ello, <risa> salió así de... oye, ¿vale? eh, salió Pero sí que es verdad que pienso que la, que la empatía lleva una, una capacidad importante. ¿eh? Mira, eh, es importante por muchas cosas. Eh, estoy diciendo eso de que, por ejemplo, el psicólogo que trata un depresivo tiene que empatizar con él y saber que es lo que está pasando por la cabeza del depresivo. Pero no puede simpatizar con él. ¿eh? Porque si simpatizase, lo que faría sería sentir lo mismo ¿eh? y, y estar igual de deprimido que el depresivo. Y entonces si tengo el de deprimido que el depresivo, pues flaco favor iba iba a hacer, ¿no? Pienso yo, oye, no sé, parece. Eh... bueno, igual. No, que, que igual no sé si perdí las llaves. Si perdí las llaves quedo aquí encerrado hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana, ¿sabes Dios a qué hora vendrá alguien por aquí por la, por la cuca? Bueno, igual. Sí, sí, igual, de verdad. Ay, Vale, no, joder, no puedo seguir haciendo el programa si no miro primero. Si están, me vienen, están... Esto que llega la parte de arriba, la parte de abajo, y es que estoy mirando que, que pienso que igual pueden estar... Ah, sí, están aquí. Eh, ya puedo seguir con el programa tranquilamente, que están en el bolso la la, la, la la trenca esa que traigo. Eh, no sé, ¿Veis? No pasa, pasa nada, seguimos. Eh, bueno, pues que decía que igual que ya es tremendamente importante en el caso de, de un terapeuta, sea físico o, o eso que ellos llamen psíquico, pues también ya es importante en, en muchos otros aspectos de la vida. ¿Mm? Por ejemplo, yo pienso que cualquier... yo sé, Pues un, un artista, un creador de cine, un director de cine, coño, pues para poder hacer una buena... ...por poder hacer bien una película... ...sin la intención que el tiene... y que esa película... ...se es haya vista... ¿eh? ...pues entonces tiene que ponerse... ...en el, en el sitio de... de las personas a las que va dirigida... ¿eh? ...oye pues... ...dirá el director... ...yo quiero hacer una película... para que... ...la vean... las mujeres del primer mundo... ...por decir algo... ¿eh? Porque no hay comercial, que entonces si fuera comercial diría, quiero que la vea la más en, la más, lo más de gente posible. ¿eh? En este caso no. Bueno, pues entonces es, tienen que necesariamente empatizar con ese tipo de personas a las que hay que quiere llegar, a las que quiere dirigirse. ¿eh? Tienen que eh, emplear o, eh, unas técnicas y crear unas situaciones, unos... unos colores, unos movimientos de cámara, ¿eh? para crear una, una atmósfera, unos efectos, un lo que sea, que, que llegue a ese tipo de, de personas. ¿Mm? El que se dedique, por ejemplo, a escribir. Ya sea eh, ficción, sea ensayo, sea lo que sea. Pues quien se dedica a escribir, yo cuido, ¿eh? que sobre todo cuando quiere generar con la con, con esos con esos palabras ¿eh? las son manera de juntar las palabras quiere generar un, un, un determinado estado pues pues un estado de, de yo que sé de estar saber qué es lo que va a pasar de, de interés o o que generar alegría humor lo que sea ya pues necesariamente tiene que ponerse en el sitio de, del que lo va a leer ¿eh? eh, no necesariamente la venga yo pongo esto y como quiero decir esto quedó dicho sin nada no, hombre lo importante no es no ye lo que quieras decir tú ¿eh? sino que lo importante ye lo que va a entender la persona a la que va dirigida ¿eh? y como esto que pasa ahora tanto al parecer que si por fortuna a mí no me pasó nunca Eh, igual ya que no lo uso demasiado, pero puede ser que, que ante la proliferación de, de la comunicación escrita eh, eh, en cuenta de la personal o la, o la falada, pues entonces es claro, piérdese ahí pues, todo lo que es el lenguaje eh, no verbal y para verbal, eh, las entonaciones, los volúmenes y tal, que también aporten mucha información. Pues puede ser que hay muchos malentendidos entre ¿eh? personas que mm, intercambien información de, de esta manera. Bueno, pues que eh, hay muchos malentendidos. La mayoría, por no decir todos, esos malentendidos vienen de que eh, el que comunica, el emisor, pues emite un mensaje eh, suponiendo, bueno, suponiendo en el que él piensa que la otra persona va a entender lo que quiere decir. Pero a lo mejor no se preocupó ¿eh? de, de ponerse en el sitio del otro y decirme que a ver, si yo recibiera este mensaje en, sin saber que yo lo que estoy yo pensando, eh, entendería, ¿entendería lo bien o no? A lo mejor en ese momento si es capaz de ponerse en el sitio del otro, diría meca, no, claro yo si no sé de qué va esto, pues podría pensar que yo es todo lo contrario y... Y, ...y que lo que yo estoy diciendo con, con humor... ...pues eh, el otro puede pensar que lo estoy diciendo todo serio... ...o incluso enfadado o lo que fuera... ¿eh? ...entonces bueno, pues la, la empatía... ...y es una cosa muy, muy importante... ...muy importante y muy necesaria... Eh, y, ...y yo que me quiero tan poco... ...y que en general pienso que, que no valgo mucho la pena... sí que oye pues alguna vez me he puesto a pensar y decía oye pues yo lo, lo de la capacidad de, de empatía ah, pues sí que sí que eso lo, lo tengo no y cuido que y cuido que, que bueno pues con, con un buen nivel cosa que no necesaria no necesariamente buena no eh, por ejemplo se me cuentan eso de cada poco sacan estudios de la personalidad psicopática que supuestamente el psicópata y el que no empatiza, aunque bueno, yo no lo tengo tan claro y más bien cuido que lo que lo que pasa al psicópata y que no simpatiza ¿eh? y, y que le y, y que aunque empatiza muy bien ¿eh? conoce perfectamente las emociones de la otra persona y precisamente por eso y es capaz de, de manipularles lo que lo que no falla y, y, No sé cómo decimos. Tengo que seguir, tengo que seguir profundizando en este tema. Tengo que seguir cavilando más, ¿eh? Porque tengo bastante claro que el que el psicópata yo cuido que sí empatiza, ¿eh? Cuido que sí es muy capaz de, de empatizar con con los demás. Pero bueno, va, vale, jodí esa mala argumentación, ¿eh? iba a decir precisamente eso de que, de que los psicópatas que dicen que no tienen ¿eh? la capacidad de empatía. ...que muchas veces triunfe... ...y la madre precisamente porque... ...yo os atrae al pairo pisar a los demás... ...bueno pues a lo mayor eh, ...los que tenemos demasiada empatía... ...tenemos el problema de que... Somos ...problema no... ...de que somos absolutamente incapaces de... ...de pisar a los demás... ...y que no nos produce ningún placer... ...eso de, de trepar... ...por arriba de los otros... ...porque bueno joder como estamos... Eh, ...sabiendo lo que están sintiendo los otros... ...y si yo os trepes para arriba... ...pues no nos ocasiona ningún placer... ...no sé, ¿eh? no sé digo yo... ...aunque bueno, pensando... ...si yo tuviera algún enemigo... ¿eh? ...y fácil, fácil de puta es... ...oye, pues estaría muy guay... ...está muy guay esto de, de tener mucha empatía... ...porque entonces estaría siendo... ...perfectamente consciente de... ...de, de lo putes que, que está pasándoles el otro... ...y estos movides... ...y entonces prestaríamos pues, ...porque como se supone que me cae mal... Mira, nunca lo pensara. <risa> oye, igual está guay ser empático para putear a alguien. Ahora, nada más me faltan enemigos. <risa> que de momento cuido que no tengo. ¿eh? Porque esto, nunca puedes decir eso de... de, de, de yo no tengo enemigos. Porque hay los por ahí que se le dicen, oye, ¿cómo que no? Si, si yo soy tu enemigo que no te pone en ver. ¿eh? Y, y cuando podrá ponerte a la zancadilla y un, un güey y Y decir, hostia, pero coño, yo pensaba que no tienen enemigos. Ah, sí, sí, pues tieneslos, tieneslos. ¿Eh? A mí te ha pasado de alguna vez, enterame que hay una persona por ahí que yo, en Isabel y si sabe, no tenéis fecho nada, no me pueden ver. ¿eh? O sea, ya que supongo que habrá, habrá los por ahí que no me pueden ver. ¿eh? No sé, sabrán por qué, oye, No todo que saberlo yo, la cosa es que lo, que lo sepan lo los demás, ¿no? los es que, que, que no me ponen ver. Pero bueno, traemos con otra cuestión, ¿Mm? que es la de la, la empatía. Y, y aunque podáis pensar que a lo mejor, después de, de media hora espotricando y, y diciendo un montón de, de cosas rares, inconexes, Y, y en sin mucho sentido, pues a lo mejor no me acuerdo de lo que de lo que dici al, al principio al del programa. Si me acuerdo, si me acuerdo. Y sí que tienen que ver con con esto que llevo falado todo este rato. Porque la cuestión de que eh, si esta noche al final a la muy agura y pese el frío y bueno frío tampoco llega a fallar, lo que pasa es que, que bueno, va a ser un poquillo las temperaturas y, y el agua que cae del cielo sí que está frío, ¿eh? sí que está frío. O sea, eh, inevitablemente hay que reconocerlo que bueno, sobre todo si te cae y te cala, ¿eh? te cala todo, pues, pues sí que sí que está frío. Bueno, la cuestión, <risa> porque estoy aquí. ¿Eh? porque en un físico como fuego tres veces y, y quedé en casa fuego mucho, muchas veces este programa unas veces aire y otras veces no lo hay es, es nada raro Miré, el otro día, el martes para mañana eh, el raposo hizo el, el so programa número 300 y uno podía pensar coño, que soy el raposo ¿eh? estamos eh, a hacer el so programa el raposo Eh, después de Anedonia, Anedonia empezó primero ¿cómo es posible que Anedonia lleven a más 294 noventa que van con este? Eh? y el Raposo lleve ya 300. Vamos, pues puede pues ser, puede ser, guapamente ¿por qué? porque el es Miserable, eh, una temporada que marchó a, a trabajar para Valencia de Don Juan dejó eso de, ay, ay, no puedo hacer el programa que marcho para Valencia de Don Juan eh? y claro, el, el Raposo ¿eh? ...marchó a trabajar para la India... ...y siguió faciéndolo la Raposo. ¿Eh? El Anedón Comechadable... Eh, ...marchó a trabajar para Cangas... ...y dijo... ...ay, ay, ay, no puedo hacer el programa... ...que estoy en Cangas. Y el, el, el Raposo... ...marchó para Tailandia... ...y siguió haciendo ...el programa de Tailandia. entonces claro, normal... ¿eh? ...que con menos tiempo... Eh, ...hay más programas de la hora del Raposo... ...que de, que de Anedonia. ¿Eh? Y luego, a ver... ...pues muchas veces... Muchas veces estando aquí, sencillamente estaba en casa ¿eh? y digo, eh, eh, paso de subir a la radio. No voy a esta semana, es no paso en una anedonia Bueno, pues a lo mejor eh, eh, el fecho de sí pues fue restándome, eh, a lo mejor no, seguro, eh, fue restándome programas y otros más adelante Normal y corriente, normal y corriente, en fin, ¿eh? eso es inevitable. Entonces, pues volvemos. Si yo falgo esas cosas ¿eh? y hecho de hacer el, el programa, si cuadra, y ¿cómo es posible? ¿eh? ¿Cómo es posible que hoy que hoy esté aquí? Pues tiene mucho que ver con la capacidad de empatía esa. ¿eh? Pues tiene que ver con que bueno pues sé de personas eh, que por el motivo que sé, y ya os digo que sí. Mira, por mucho que empatizo, no soy entenderlo. pero hay personas que, que disfruten de este disfrutan de este programa, ¿eh? Y a lo mejor están esperando para pa sentirlo, ¿eh? Y yo cara pongo me, pongo me en el sitio, ¿eh? Y entiendo lo que lo que yo me, el, el cómo te diría yo, la frustración de decir, coño, pues voy a poner a, ¿no? hoy no hay, esta semana no hay. Vaya putada, ¿no? Pasa a mí, cuando a lo mejor estoy enganchado a un programa de radio cualquiera y, y, y cuando yo voy para allá a ponerlo, resulta que esa semana no lo hay. O, o no se siente, o, o qué sé yo. Y entonces, claro, pues, doyme cuenta, pescanso y me de, de esa frustración, ese malestar. ¿eh? Y entonces digo yo, bueno, pues, pues a lo mejor... Yo mayor sí que tenía que, que subir a ¿eh? a hacer a hacer anedonia ¿eh? ay dios y aquí estoy cago allí no os digo yo que lo de tener mucha empatía no necesariamente es ¿eh? una cosa buena ay.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 Toda la noche Nos vamos a ver que es sintiendo radio cucaracha radio Cuca, la radio del queso de un kilo también hacía mucho tiempo que no hacía eh, la, la coña esta que no decía el tópico este del, del queso de un kilo pues sí, hombre radio Cuca, radio queso kilo 107.3 de la frecuencia modulada si vives en uviel alrededores en algunos no en todos ¿eh? y www.radiocuca.org en cualquier parte del mundo siempre que ¿eh? siempre que tengas eh, acceso a internet siempre que tengas una conexión a internet puedes sentir perfectamente la, la cuca Y en Radio Cuca los jueves, ¿eh? Eh, cuando arranca la noche ¿eh? Ahora, porque estamos yendo por el invierno Si no, no arrancaba la noche todavía ¿eh? Mira, ahora mismo son las 22 y 03 22 son 03 minutos de la, de la noche eh, A la hora de donde a empezar a las 22 Pero no, porque ahora voy de guay por la vida Y hoy empecé... y 20 me parece no hay 20 qué sé yo o debería empezar las 9 no para que por lo menos oye ya que cambie de hora ¿eh? si no un día les 10 que se ya les 9 no para qué ¿Eh? para qué para qué yo o sea hacer las cosas bien no o sea, de cualquier otra manera pero bien lo que se dice bien o no, no como que no Mira, ¿ves de qué me apetece hablar ahora? ¿Eh? Porque estoy programa, como yo mío, falo de lo que quiero. Y si me apetece hablar de una cosa, falo de ella. Y si me apetece hablar de otra, falo, falo de esa otra. Y sin problema ningún. ¿eh? Sin problema ningún. Eh, apetece hablar de, de la amistad. De, ese, de esa cosa que. ¿eh? de ese sentimiento. Que supuestamente es tan sencillo, porque, bueno, tan sencillo es lo mejor de explicar. Porque yo cuido que, que todo el mundo, no conozco a nadie que, que no tenga por lo menos un amigo. ¿Mm? Hombre, también es verdad que lo mayor, precisamente, las, las personas que no tienen amigos, entonces cosas, igual no les, no les conozco por eso, porque tampoco son. Bueno, no, pero yo he conocido a mucha gente que no son amigos míos, ¿eh? son conocidos. porque bueno, también es verdad que abusas mucho del, del término este, y amigo, ah, tengo yo un amigo, igual sencillamente lo conozco, ¿eh? es un amigo mío, ni mucho menos, pero bueno, yo cuido que Indasina, ¿eh? por pues, ver el caso, vale, ya sabéis que, a ver, todo, nunca, siempre, nada, siempre, todo, nada, siempre, nunca, son cuatro términos peligrosos, que bueno, en buena medida hay que... ...hay que procurar no utilizar o sencillamente yo prefiero más no utilizar... ...que sé yo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer... ...yo sé lo que tengo que hacer yo ¿eh? o lo que quiero o lo que quiero hacer yo... ...bueno pues la cuestión ya que eso... pasa a mí que la mayoría de la gente... ¿eh? ...casi diría toda de algún amigo tiene o tuvo de alguna vez... ¿eh? E ...sintió amistad por alguien y normalmente más suele ser una, una cosa mutua... necesariamente mutua yo no sé si podrá darse el caso de que una persona eh, considere sienta amistad hacia otra eh, cuando esa otra no la no la siente a, hacia él ¿eh? porque mira yo es curioso por ejemplo eh, el amor ¿eh? ese sentimiento tan que bien más que eh, más intenso si quieres que, que la amistad a lo mejor ¿eh? a lo mejor y discutible Eh, si esto fuera un, un programa de radio nacional por ejemplo abri abriríamos teléfonos o, o miraríamos las redes sociales del programa para ver lo que lo que opinaban los los sintientes, eh, lo los compañeros al respecto y el amor más intenso o la amistad qué te parece a ti bueno pues el amor eh, sí que se da curiosamente eso de A lo mayor no lleve amor, lleve enamoramiento, estas cosas. Pero sí que se da lo de amar a una persona que no necesariamente te ama a ti. ¿eh? Eh, sí que se puede dar la no la, la, non, la non reciprocidad. Por embargo, una amistad, yo cuido que eso no pasa, ¿eh? Que, que oye, pues, pues si es amigo de alguien, si de alguien al, al mismo tiempo y amigo tuyo, ¿eh? Y interesante y una cosa muy interesante cómo se cómo se fragua la, la amistad eh, y el roce y el algo más hay personas con las que a lo mejor uno roza mucho y, y en ningún momento desarrolla amistad y es muy curioso eso es que sí que es curiosísimo que, que haya personas con las que enseguida ¿eh? Tienes un algo, tienes una, una sintonía. Yo mmm, río muchas veces de, eh, de, de muchas ideas que yo pienso que bueno que como metáfora o como tal también, pero que es muy peligrosa cuando se lleva a, a pensar que hay un fundamento eh, tras de ello. Voy a explicarme. Yo hay hay muchos muchos años ¿m? tuve una Una maestra, una profesora, ¿eh? ya tuve profesores gay en la vida, ¿eh? buenos, malos, de una manera o de otra, de estudios arreglados, de sin reglar, bueno, bueno, ¿eh? la de Dios. Y esta en concreto, pues ya era una persona que, bueno, pues que ya era, bueno, digamos que un poquillo particular, tenía unas es, un ideas ya de las que opinaban que les piedras falaban, que. ...que el agua de mar podía beberse... En, en, ...sin ningún problema... Que, ...que... ...bueno, pues que una serie de cosas... ¿eh? ...que se cura por la imposición de manos... ...bueno, pues oye... ...bien, ¿no? Cuando lo, lo crees, tampoco pasa nada... ...a ¿eh? ver, pues crees esas cosas... ...y seguramente te pueden llevar a hacer... ...muchas cosas buenas... ...y, y, y, y la verdad que no, lle, no lleva ...una cosa que... ...que pueda ser igual criticable... Bueno, la cuestión es que esa persona un día ha dicho nos, en su sí a cuento, eh, Porque, oye, pues ella hacía por difundir todas estas teorías eh, sin que necesariamente viniesen a cuento con el tema de, del que está impartiendo la docencia. Bueno, pues un día ha dicho eh, que, que la cuestión esa de, de, de cómo, por qué, cuando algunas personas enseguida entamabais ahí, no tenéis un contacto y con otras no. que ya era una cuestión del de aura, ¿eh? que todas las personas teníamos un, un aura energético que nos rodeaba como una burbuja y que entonces ¿no? cuando ese aura entraba en, en contacto con, con otro aura ¿eh? cuando se hacía una intersección de los dos conjuntos <risa> ...perdona, ahí no me viene a cuento y, y no sabréis de qué va la cosa pero yo que no sé por qué estaba el cordón... con eso de la burbucha... ¿eh? el rodón del rodondelín, y que los rodones nos hicieron los conjuntos y que llenan como a los de cual era la mi ley educativa la lo lo de ley orgánica del derecho a educación creo que ya era esa que, que yo ya era lo de o lo ahí no sé bueno igual que más da? Que nos enseñaban las matemáticas así, ¿no? y que cuando se juntaban dos conjuntos, lo que hacía ya era una intersección. Bueno, pues Laura apareció. ¿no? Digamos que cuando dos burbuxes se, se tocan y se interseccionan una, una a la otra, pues podría ocurrir, según decía ella, que resonasen al unísono o que no resonasen. Eh, habría que ver a qué se refería con, con lo de resonancia pero bueno que ya ella explicaba así el fecho ese de que por qué eh, con unas personas enseguida eh, hay eh, como se dice esto de lo de esto modernet eh, este anglicismo el, el enseguida hay feeling eso eh, porque con unas personas hay hay feeling y con otras y con otras no eh. Pues, me yo la explicación esa, bueno, pues eso, lo he dicho como metáfora y tal, también, pero ya sabéis que yo soy fan de Guillermo de Ockham, ¿eh?, y del solo principio de la, de la parsimonia, entonces, es, bueno, pues, eh, eh, cuesta asumir, eh, bueno, pues, pues, postulados que no necesariamente tienen una argumentación potente detrás, sino que son, pues, meras creencias, ¿eh? Pues yo creo que Yasina, bueno, pues está muy bien creer. Pues hay gente que cree en Dios y, y hay gente que cree que una mujer virgen parió un guaje. Bueno, pues oye, créenlo, vale, bien. Hay gente que cree que, que, que hay una orden asiática que resuena. Pues bien, oye, yo no, no creo esas cosas porque me parece que no hay ningún motivo para para creerles. Prefiero, bueno, pues tirar a otra otro tipo de explicaciones. Pues que en este caso, ¿cuál sería la de explicación? Pues no lo sé. ¿eh? También el hecho de reconocer que no que, que no se sabe, pues yo, yo, yo pienso que es que muy, muy valorable. ¿eh? Lo que sí puedo hacer es hacer hipótesis. Y yo pienso que, bueno, pues una posibilidad, una posible hipótesis, ¿eh? que, si, que si alguien quiere llevar la A experimentación, pues yo de hecho no tengo ningún tipo de derecho de autor sobre ella y seguramente ni siquiera yo original y ya se yo ocurrió a antes que a mí, pues eso de decir joder pues existe una cosa que ye el lenguaje no verbal y que a lo mejor pues oye de una manera inconsciente Yo no creo que exista el inconsciente. No tengo ningún motivo para pensar que exista el inconsciente. Pero sí me parece bastante razonable ¿eh? pensar que existe lo inconsciente. ¿eh? Y es decir, hay 40.000 cosas ¿eh? que de las que no somos conscientes. Quiero decir, por ejemplo, ¿eh, ¿tú ya es consciente de cada vez que mandes al alto corazón el yatir? Pues seguramente no. y una cosa automática ¿eh? Eh, el efecto por ejemplo tú vas a ver una peli al cine y, y es consciente de lo que estás, de que lo que estás viendo y una sucesión de imágenes fiches no, pues que están en movimiento bueno pues todo eso y cosas que suceden que percibimos o que hacemos de una manera inconsciente ¿eh? Eh, no, que ya sencillamente decir que no somos conscientes pueden ponerse en muchas de ellas que son automáticas inconscientes ponerse bajo control voluntario alguna vez creo cuido que falé de lo de la biorretroalimentación, retroalimentación que el poner a personas pues por ejemplo mira antes falábamos del tema de los de la gente hipertenso pues tiene una posibilidad Eso, pues, poner a, a personas eh, susceptibles de que yo subo la tensión, enchufarles a, bueno, pues, eh, qué sé yo, a un aparato de electrocardiograma y a cosas por el estilo, y entonces decir, venga, pues, eh, vamos a... Y conectarles también, lógicamente, a un, a un tensiómetro, es decir, venga, cuando subo la tensión, eh, te avisamos, y entonces, oye, oye mira, ahora estoy subiéndote, que notes, Venga, pues ahora noto yo que, que tengo tenso el tal y que fuego tal cosa y que no sé qué. Y de esa manera ¿eh? pueden ir tomando conciencia, ¿eh? porque pueden decir más adelante, venga, estoy notando esto o sea que cuando noto esto y que me está subiendo la tensión, me sí, sí, ahora que poco a poco pueden ser conscientes de ellos y tomar la, y decidir voluntariamente, manejar voluntariamente, voluntariamente eso. ¿eh? través aprendiendo también, pues oye, qué sé yo suponiendo que, que esa subida de tensión tenga que ver pues pues con la valga la redundancia, con la tensión muscular por ejemplo pues aprendiendo técnicas de ¿eh? de relajación muscular y estas cosas ¿sí? por ejemplo ¿eh? por ejemplo y bueno pues hay un método muy muy efectivo en el tratamiento de de algunas enfermedades que provienen básicamente de la de la tensión, de la tensión muscular y, y del estrés y del agobio y todas estas cosas que son perfectamente corregibles y es interesante pues tomar conciencia de ello. Bueno, eh, lo que estábamos hablando dije que es posible que a lo mejor como hipótesis eh, que de una manera a lo mejor inconsciente pues estemos detectando una serie de, de comunicaciones que está metiéndonos la otra persona posiblemente también de manera inconsciente Y que nos, lleven a, que nos lleven a ser capaces de reconocer si, o, o, o a sentir, a lo mejor, que esa persona nos cae bien o nos cae mal. Seguro que muchos tuvisteis la, la, la experiencia de, de arrimaros a, a de alguna otra persona ¿eh? en un grupo, por ejemplo, yo qué sé, lo típico de, de cuando empieces en un curso o en un trabajo y no conocéis nadie. pues casi siempre te juntes a unas unas personas, que, hombre, no voy a decir que siempre cien de las veces después resulten ¿eh? ser los los tus amigos, o las personas con las que mejor te lleves, pero normalmente sí, casi siempre sí, muchas veces sí. Y es verdaderamente curioso, ¿no? Es verdaderamente curioso. Pero pero pasa, pero pero sucede, ¿no? Está ahí... ¿eh? Y, y, y ya os digo, ya... Ye... una cosa muy curiosa porque normalmente y lo que falábamos en antes lle es mutuo y y dos por dos partes la amistad y y una cosa muy muy extraña muy extraña y apasionante al mismo al mismo tiempo eh hacía un un ejercicio hacía un ejercicio voy por todo el día proponiendo ejercicios eh pero bueno hacía y a ver lo que a ver lo que vos pares Eh, mirais, pensáis en la, en la gente con la que con la que tenéis amistad un ejercicio guapo ¿eh? para bueno pues para para pa, para entender esto de la amistad y mirar a ver la persona ¿eh? el, el, el vuestro amigo más antiguo no tiene por qué ser una persona a la que veáis a menudo ni eh, tiene que ser una persona con la que mantengáis una relación estrecha pero sí a lo mejor una persona a la que aunque veáis que da mucho sentís, eh, bueno, seguís sintiendo amistad y, y, y prestamos vela y, y, y pensáis a ver cuántos años fue cuántos años fue de eso y cuánto tiempo... Eh? por cuánto tiempo sigue siendo la la la vuestra amiga yo una cosa muy muy curiosa yo yo por ejemplo eh, la, la amistad más antigua que tengo que lle pues es una persona que no lle eh, que no lle que tenga una relación estrecha no lle que que ve a menudo pero que, que sí que lle una una persona que me presta ver y que oye pues me alégrame mucho les las cosas buenas que pasen y y ponéndome triste también las cosas las cosas malas que, que puedan suceder pues pues hay 25 años nada menos que, que la conozco no que nos conocemos y que somos amigos ¿Mm? y una persona curiosamente que más oye al cuarto me tengo que un día preguntar a ella, a ella también a ver si a ver si se acuerda o o, o no Al una cosa muy curiosa que, que cuando festimos, cuando entamó esa, esa amistad yo agarré agarré mucho ceño por una cosa y y que bueno pues en unos tiempos nos que bueno pues yo ya era un rapaz digamos bastante lo soy ahora todavía pero no tan menos, bastante heterodoxo no eh, que a lo mejor no era la, la, el tipo de persona más ¿Eh? Más, más adecuado más a falla y para pa rimarse para que da alguien se arrimara a mí eso tenía una cosa buena y es que llegue que sabía que quien se arrimara y era porque realmente por lo motivo que fuera bueno pues caía ahí bien no se dejaba seguro que no se dejaba eh, eh, guiar por el aspecto exterior porque entonces <ríe> ya os digo que vamos que seguro que, que nadie se me, se me arrimaba y esta persona pues, a ritmo se me llamé y, y y en sí en a lo mayor, bueno pues dejaré al llevar por lo que por lo que era la, la opinión dominante digamos yo no sé si de alguna vez lo dije pero yo tuve y siempre mucho aprecio por, por ese motivo ¿eh? de verdad y yo cuido que lo que lo sigo teniendo sí sí sí de verdad de verdad Y repasando, repasando otras amistades, la verdad que... Mira, eh, yo siempre digo que nunca tuve muchos amigos, la verdad. Y pienso, tuve muchos conocidos, pero pero nunca muchos amigos. Hay quien dice que es imposible tener muchos amigos, ¿Mm? ¿Que, que necesariamente los amigos de verdad son pocos. Bueno, no lo sé, no lo sé exactamente. ¿eh? Eh, hombre, sí que, claro... a mayor intensidad menos probabilidad, quiero decir, eh, pues tener muchos amigos, pero es poco probable que, que todos, con todos tengas mucha amistad, una amistad muy intensa, ¿no? Bueno hombre, pero a lo mejor sencillamente por circunstancias. Eh, yo seguro podría que podría ser muy amigo de yo que sé, pues estoy pensando ahora en personas con las que tengo amistad, pero es que veo a lo mejor una vez al año, porque ni siquiera viven aquí o qué sé yo. ¿Eh? y entonces claro pero pienso que igual mira si tuviéramos un, un trato más cercano y posibilidad de eh, de estar más en relación pues a lo mejor si sí, éramos muy amigos claro pues podía, podía pasar podía pasar eh, porque también sucede ese fenómeno tan tan guapo que por lo menos a mí me gusta tanto de la amistad y, y que eso de de, de las amistades que pase más de, de viejo que de mozo de las amistades que, que no necesiten esa alimentación frecuente. ¿eh? Acuérdome, y mira, esto me parece que ya lo dije aquí de alguna vez, acuérdome de eso de, de, de, de, de ver a gente que eran tan amigos míos en la escuela y con los que ya llega un momento que, que no tienes absolutamente nada que ver y la amistad reduce a lo mayor a un olor y a Dios cuando los cruces la calle, por embargo ¿eh? otros amigos que pases a lo mayor años sin velos y el día que los ves y exactamente igual y como si los hubieras visto el día anterior Eso es lo que me quedo una vez comentábolo a, a la mi mamá y decía que estás faciéndote mayor y yo te llevando muy viejo no y es sencillamente que los niños crecen muy deprisa y cambian muy deprisa entonces la misma persona de la que eres tan amigo tienes tantas cosas en común y tal pues en, en muy poco tiempo puede convertirse en una persona totalmente diferente tú puedes ser una persona totalmente diferente pero cuando vas faciéndote bello la gente cambia menos ¿eh? la gente cambia menos Y es fácil que, que la persona, aunque no la veas, cuando volvéis a encontrávos, bueno, pues selláis prácticamente los mismos. Y si antes hieréis eh, amigos, pues entonces seguramente después, después también. Una cosa curiosa, una cosa curiosa, pero, pero tuve que dar la, la razón a la, a la mi mamá. Y sigo dándola porque... vuelvo a ver a gente que hay mucho tiempo que no veo y bueno pues en ese momento veo lo, lo contentos que estamos de, de volver a de volver a encontrarnos no y, y una cosa muy guapa y una cosa muy guapa la amistad y muy curiosa muy curiosa pues llegar a esa amistad de maneras es que uno no mira y yo un tiempo que decía que Eso que la gente hacía cuando empezó a popularizarse esto de los de los chats y el internet, pues qué sé yo cuánto hay, pues 15 años más, sí, algunos más, posiblemente 20 años por lo menos, 20, 20 y pico, bueno, no sé, que, que la gente hacía, decía, oh, tengo un amigo en, en no sé dónde, y decía, pero bueno, eso es, eso es imposible. Esta gente, lo que pasa es que no conoce la amistad de verdad. ¿Cómo vas a ser amigo de una persona a la que no viste nunca? Oye, pues yo comprobé que ya era perfectamente posible. hice una serie de amigos, de muy buenos amigos, ¿eh? eh a través de, del internet. Después algunos llegué a conocerlos en persona y, y a otros no. y Pero la amistad... Eh, siguió existiendo Lo mismo con los que veo Que con los que no veo Con los que llega a conocer Que con los que no llega a conocer Una amistad que, que tú dirías ¿Pero en qué se basa? Pues se basa en que a lo mejor ¿eh? Yo qué sé pues, pues como de aquello lo que hacíamos y era, y era coincidir en foros de opinión Sobre un tema, sobre otro Claro, al contrario Son mucha gente que, que, que Interesaban más parecidos a ti Y que después cuando en opinaba no Opinaban parecidos a ti igual te empezabas a xuntar con ellos a hacer los mesmos foros que ellos o qué cosas y facciesse amistad y consérvola eh consérvola hoy 15, 20 años después sigo sigo conservando esas amistades y llegué a tener amistad conxente a la que non llegué a conocer nunca a conocer nunca en persona porque yo cuido que los conozco muy bien. ¿Eh? ellos me conocen a mí, seguro y, y, y ¿sabéis qué, qué os digo? pues que, que por ejemplo eh, una una de esas personas eh, conocíla a través del, del chat de una, no, más de una pero bueno, es que ahora estoy pensando en una persona que, que conocí a través del, del del chat de Radio Cuca ¿eh? Una persona cuya única relación conmigo, digamos, inicialmente, y es que sentía Radio Cuca. Y, y a través de ese sencillo sentir Radio Cuca, pues fui de un amigo de una persona con la que posiblemente no hubiera coincidido la vida, nunca, en más, eh, Yo seguro que, hombre, seguro, lo dicho. ni todo ni nunca son palabras que debieran si pronunciarse digamos que es tremendamente improbable que yo de alguna vez cruce el, el océano ¿eh? por embargo puedo presumir de que tengo amistad con una persona del otro lado del océano ¿eh? y oye pues mira no voy a decir más tampoco, sencillamente voy a poner un cantarín que seguro que, que presta eh, y una pena que, que esta semana la mi amiga marie nuntea en el en el chat porque pero bueno yo sé seguro que va que va a sentir esto a través del, del podcast y no se si no se esfarra para la grabación esperemos que no esperemos que no eh, que no se escurrumbe nada y precisamente pues bueno un día comentando el ...el tema este y lo, lo raro que llegue... ...que, que por algún motivo llegaremos a, a coincidir... ...y a llevarnos también... ...pues puso me... ...puso me este cantar... Y, ...y yo ahora pues mira... pues ...pongo también aquí en, en Anadonia... Y, ...y voy a dedicarlo... Hombre, ...no nada más a ella... ¿eh? ...porque esta semana quiero dedicarlo a... ...a los amigos... ...a todos los amigos que tengo... A los amigos con los que tengo relación a menudo, a los amigos que, que la tuve y te a los que a lo mejor bueno pues alguna vez llego a conocer, yo, o a los que nunca conoceré nunca en persona. Dame exactamente igual, ¿eh? dame exactamente igual. Y, y, y oye, pues amigos son todos, y, y yo estoy cantando, dedico hilo a, a, todos, a todos por igual, ¿vale? sentirlo de ver si vos presta tanto como como a mí de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos, tantos mundos tanto espacio See ¿eh? <risa> esta canción tan prestosa y tan sabina esto. Pero bueno, eh, ya que en esto consiste, no me doy, no es no verdad. ¿eh? Tantos mundos, tanto espacio, tanta gente, tantos universos, infinitos universos paralelos. ¿eh? Y vamos y nos juntamos con gente, ¿eh? con personas, coincidimos con personas con las que damos las gracias por haber coincidido. Eh, Habrá otras por ahí con las que, eh, con las que si hubiéramos coincidido a lo mayor, pues bueno, eh, esto iba a ser mucho más prestoso, pues a lo mayor. Pero como no lo sabemos, vamos a considerar sencillamente que estamos en el justo medio y ya sabéis lo eh, lo que precogniza esa religión de los de los multiversos que estamos en el sexto medio porque hay infinitos universos paralelos en eh, los que estamos peor los ¿no? que no coincidimos con todas esas personas ¿eh? con ninguna de esas personas con las que hubiera sido tan prestoso coincidir con que con las que la nuestra ¿eh? la nuestra burbuja de de aura energética hubiera resonado y hay, sí, vale, sí, hay infinitos universos donde también alcontramos a más y resonamos con más pero estamos en este, estamos en y y tenemos que seguir, no hemos paed. bueno, pues lo importante ya que todas esas personas todos esos amigos toda esa gente con la que coincidí aunque fuera por de la cuca ¿eh? lo importante ya que oye, prestaríamos la de Dios tenemos aquí otra vez la semana que viene y mucho tiempo más, coño, mucho tiempo más ¿eh? ¿Vale? Venga, oye, cuidadín ¿eh? tenéis mucho cuidadín cuando andéis por ahí y ya sabéis que no nos ¿vale? para que podamos seguir coincidiendo que no nos cuidadan ¡Está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 Que ya les vale De cuentos chinos y embutas oficiales Punto final y mucho cuidadito Conocer, recordar quién fuera el delfín del general Aunque ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios Piden también de las cercas del Estado Rampa ya tu silencio Dale duro que te dio primero un a la disidencia Piensa y que no te cojan Que no te cojan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 Ya no te toca, no no no no no no te